Bueno, estamos acá en la municipalidad, estamos con Leandro y con Julio, que son guardavidas. que bueno, en este segundo día, en segunda jornada de protesta, cuéntenos cómo, cómo, cuáles son los objetivos del día de hoy. Eh, nada, estamos planteando lo que venimos planteando hace rato ya, sí. Eh, estamos solicitando con urgencia que se cumpla con el cupo que se venía trabajando. Estamos solicitando con urgencia que se nos den los, los materiales, eh, los elementos de trabajo necesarios. Eh, Queremos, entre comillas, como desmentir ciertas cosas, como que todavía esto es una cuestión salarial. No, no es una cuestión salarial, ¿sí? Queremos dejar eso de lado. Eh, como habrán escuchado en la radio, en distintos lugares, eh, el señor Marco Castro dice que esto es un proyecto de guardavías, en los que eh, prefieren tener pocos guardavías profesionales pero bien pagos, eh, que es un proyecto. Eh, entonces nosotros lo que queremos saber es, eh, un proyecto se hace con anticipación, Un proyecto eh, lleva su tiempo en el que cada uno va a ir detallando eh, cuáles son las necesidades básicas y primordiales para que se pueda llevar a cabo esto, ¿no? Nos encontramos hoy día, ya a un mes de haber empezado la temporada, en la que estamos contando con un DEA, con las baterías vencidas. No tenemos vehículos en el mar, no contamos con el personal eh, necesario para poder llevar a cabo la labor. Eh, en Playa Bonita son tres compañeros. Corresponde eh, un franco semanal, quedan dos compañeros en playa se viene una ola de calor tremenda, nos quieren tratar como de calmar como diciendo eh, vamos a incorporar ocho, pero son varias las playas que están en esa situación. Eh, ¿sí? Y como venimos diciendo, eh, ellos se están basando por una ordenanza que es del año 2005, una ordenanza que ya es obsoleta por una cuestión de que el censo poblacional de hoy en día no es el mismo de, de hace 17 años. Aquellos que viven acá tienen la suerte de ver que el cóndor creció de una manera increíble Eh, en la ya no solamente es la gente de acá la que se acerca eh, a, a vacacionar Sino que contamos con gente, con turistas tanto a nivel nacional como internacional ¿sí? Gente de otros países Y estamos en, en, en esa lucha pacífica todavía ¿sí? Vamos a continuar, es lo que nosotros queremos hacer Necesitamos que se incorporen compañeros Necesitamos que se nos, nos solucionen los elementos eh, Pero estamos a la espera Bien, eh, ¿alguien nos recibió en el día de hoy? No, en el día de hoy todavía no nos ha recibido nadie. Eh, ayer pasó de manera similar. Eh, arrancamos a las 10 de la mañana y nos recibieron ya casi eh, bastante tarde, cuando ya nos teníamos que ir prácticamente a cumplir con el servicio. Eh, vamos a ver si se puede llegar a una instancia de diálogo en la que nos podamos poner... Eh, en la que podamos nosotros visibilizarles a ellos... Eh, cuál es la labor, ¿Cuál es, eh, que nosotros estamos predispuestos a trabajar porque cumplimos todos los días con el servicio. Sí, solamente que eh, est estamos, eh, con, con, ayer se empezó con la ola de calor que se viene eh, con playas que están realmente explotadas. Bien, vamos a charlar con otro de los guardavidas que bueno, nos contaba un poquito recién fuera de micrófono la situación que se vivió ayer en la costanera. Sí, lamentablemente una situación trágica. Eh, que bueno, nosotros lo veníamos previendo porque nosotros somos los conocedores del tema, somos los que nos paramos dentro de la playa, eh, somos los que nos tomemos el sol y sabemos la cantidad de gente que acude a las playas de, del río Negro. Viedma hoy en día es la única, eh, la única ciudad de la provincia que cuenta con río, que cuenta con mar, que cuenta con pileta, eh, con los diversos espejos de agua. ¿sí? Eh, hoy la gente en día opta por quedarse en Viedma, antes la gente salía a veranear, se iba a las grutas, se iba a Mar del Plata, hoy en día la situación económica no está, como para salir de viaje, entonces la gente opta por ir a veranear dentro de, de las costas de, de Viedma. Nosotros, se está impulsando a que Viedma sea eh, turístico, una ciudad turística, se está imitando, se nacionalizó la fiesta del río, eh, tenemos gran cantidad de gente que acude, y bueno, nosotros... Al prever esto sabemos que va más cantidad de gente a las playas, ¿sí? eh, por eso es que eh, nosotros estamos solicitando nada más y nada menos que eh, más personal porque por ahí se nos dificulta muchísimo trabajar y cuidar tanta gente por lo que refiere al, al, al, al contexto donde trabajamos. ¿sí? Si nosotros somos cuatro guardavidas cubriendo 450 personas, a la hora de entrar a hacer un rescate tenemos que entrar tres o cuatro y la playa sigue quedando descubierta. Eh, A nosotros nos corresponde un franco semanal, entonces somos cinco en una playa, cuatro en otra playa, pero ese número es obsoleto porque uno de los chicos no está porque tiene derecho a su franco semanal. Entonces por ahí los números eh, se reducen a la hora de trabajar y nos exponen nosotros también como guardavidas, porque nosotros a la hora de salvar, si no tenemos un apoyo del resto de los compañeros, también corren riesgo riesgo nuestra vida. Eh, nosotros tratamos de manifestarnos de manera, advirtiéndole a la gente de que hay poco personal, que tengan cuidado, que sean precavidos, Acá las playas eh, tenemos diferenciación, hay algunas playas donde eh, van los chicos solos, directamente sin los padres a, a, a bañarse, que se escapan de las casas, que no tienen cuidado de los padres y por ahí somos guardavidas, somos niñeros y a la vez también somos médicos muchas veces porque tenemos que hacer una que otra curación. Y la verdad que nuestra manifestación es simplemente eso, de tratar de advertir a la sociedad de que tenga de, de, precaución a la hora de entrar al río porque... Todos los años, lamentablemente, una vida se pierde eh, y en estas situaciones pueden ser evitables. Son dos meses de trabajo nada más que nos quedan por delante, entonces una de las cuestiones es tratar de eh, concientizar a la gente de que haga uso bien de las costas y la otra situación es tratar de que el municipio eh, trate de hacer lugar a nuestro reclamo, de que, a nosotros que somos los que sabemos y decirles mira, falta gente por este motivo, por este motivo, por este motivo. ¿sí? Porque viene mucha cantidad de gente, entonces bríndenos las herramientas durante estos dos meses y después, nosotros no cobramos 12 meses de sueldo, cobramos 3 meses de sueldo y nada más. Eh, sabemos que hay un buen diálogo, eh, creemos que el municipio también eh, va, a hacer, eh, va a tratar de resolver esto de la mejor manera, entonces bueno, nosotros, nuestra medida es esa, está de concientizar a la gente, Y también eh, concientizar al municipio que, bueno, que ellos, eh, nosotros somos los lo que sabemos, los que estudiamos el tema, los que nos preparamos año a año, tenemos que rendir una revalia para poder trabajar. Eh, se reabrió la escuela de guardavidas para que haya más guardavidas dentro de Viedma. Entonces, bueno, esa es... Básicamente nuestro reclamo, tenemos equipamiento, tenemos dos cuatriciclos, tenemos una moto de agua que no están en funcionamiento y que nosotros queremos poner en funcionamiento, porque si están hay que utilizarlos, entonces eh, queremos preparar a Viedma que sea eh, una ciudad y nosotros brindarle la seguridad, no solamente a la gente local, sino a la gente que viene desde afuera. Gracias a Dios tenemos mucha gente que viene desde afuera, entonces nosotros queremos poner la voluntad y hacer lo mejor de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Eh, simplemente eso. Muchísimas Muchas gracias. gracias ¿eh? no, no, no.